Fabio, ¿cómo te va? José Montesano, Matías Traversa, te saludamos, ¿todo bien? Hola José, un placer, ¿cómo están? Bien, lo mismo, lo mismo digo. Eh, nada, estábamos analizando un poco y viendo la, la historia, la parte baja de la liga, eh, donde está muy peleado... Eh, Arriba parecen empezar a diferenciarse un poco más, ¿no? Digo, eh, Obra, Peñarol, Libertad, ahora Sionista como cuarto. Eh, me, me parece que arriba está más claro que, que abajo. Sí, a mí me parece que, que arriba está un poquito más claro, especialmente lo de Obra y, y Peñarol, que hoy por hoy se ven un escaloncito mejor que el resto. Y después, bueno, entre Sionista, Regatas, nosotros y alguno más que va a estar ahí seguramente en la conversación estarán los otros dos lugares pero sin duda que el final de la tabla está tremendo y además creo que eso también se vive muy intensamente porque sabemos que, que es bravo jugar por esa instancia que así eh, bueno, como decimos siempre, cada noche tiene algo especial, o jugar por un lugar arriba, o por el lugar en playoff o por salvarte de los playos de permanencia, la verdad que, que está todo muy parejo Sí, sí, y, y muy de momento, pues nosotros recién analizábamos los cuatro de abajo eh, y decíamos, bueno, 9 de julio pareciese que está eh, un, un poquito mejor Quilmes se eh, un par de victorias importantes, ganó como visitante, le ganó a Obras San Martín no termina de armarse más allá de la ausencia de Victoriano por, por un tiempo eh, y, y Olímpico está está complicado eh, eh, También pasa esto, que, que ganás dos seguidos eh, y, y la historia te cambia Sí, y y me parece también pasa eso en la otra parte de la tabla O sea, claro, eh, claro. sacándolos primero Me parece que en algún momento nosotros, Libertad Fuimos como el equipo del momento Después sí, sí. los fue Atenas en el arranque de Néstor eh, Y ahora es Unión de Formosa Que ganó tres partidos de visita muy importantes Muy importantes Y que si lo afirma de local También va a ser un equipo de lo, del lote de arriba Que, que está tan firme Por eso, eh, a ver Nosotros lo que tratamos de hacer ahora es Terminar de asensar en el lugar Y tratar de llegar bien Adentro de un mes, que es la uh -huh. parte decisiva En serio de la competencia ¿no? Sí. ¿Por qué pasa esto Fabio? Y Yo creo que es un poco También por la paridad uh -huh. Al estar tan parejo Al, al tener muchos equipos eh, Las mismas aspiraciones Pasa que por esto toca alguna racha Negativa y después te vuelves a acomodar eh, En nuestro equipo Nos pasó quizás Porque nos costó mucho encontrar Eh, el americano en la posición de cuatro, de hecho todavía estamos en eso. Eh, más allá de ya tenerlo, vamos a ver el rendimiento ahora del nuevo jugador. Uh -huh. y me parece que en la conformación nos pasa a nosotros. Por ahí que, que yo el caso de Formosa también de comienzo le costó un poco con sí. con el tema del escolta, eh, después al encontrar a Smith me parece que se jerarquizó el equipo y ahora está empezando a dar sus frutos. Me parece que cada caso un poco puede ser individual, pero sobre todo la paridad que hay es lo que hace que Que que cualquiera pueda tener su rech y ponerse en, entre los equipos realmente temibles de la liga no sí sí porque además lo, lo otro que ocurre este que son pocos también los que los que clavan dobletes de fabio que ganen viernes y domingo sí y de hecho vos o sea salir, o tener la localía y es lo mismo porque puedes ir afuera y empezar a firmarte como equipo ganando en, en canchas difíciles como a ver, lo hizo Formosa, o nosotros, eh, de local, cuando teníamos que afirmar algo, habíamos ganado contra San Martín y Sionista, eh, nos tocó perder en casa, entonces, claro. eh, qué sé yo, me parece que, que está un poco así, uh -huh. y elimine un poquito de esta situación, como decía antes, ahora y a Peñarol, que, bueno, parece que ganan en todos lados, y que de hecho me parece que están un pasito adelante en todo sentido, como plantilla, eh en juego, en resultado, sí. bueno su cuerpo técnico, me parece que estar un po poquito adelante, pero bueno, esperemos Play 2 que es donde se define todo, ¿no? Sí, pero pero eh, yo coincido con lo que decís vos, da esa sensación. Eh, pero Libertad no, eh, y vos lo decía en algún momento Libertad lo lo lo emparejó a obras y a Peñarol. Quizá Peñarol no era el Peñarol que es ahora porque le faltaba gente, eh, pero digo en cuanto a juego está claro eh, superó 8, post super 8. Eh, Libertad era el equipo que, que que mejor jugaba y Y no tenía demasiado que envidiarle a Obras De hecho, jugaron un partidazo contra Obras Sí, sí, la verdad es así, José Nosotros eh, en ese momento jugamos Inclusive mejor de lo que estamos haciendo ahora En varios sentidos del juego En varias facetas de juego Ahora estamos tratando de reacomodar eso de nuevo Para, bueno, tener la prueba que tenemos Nosotros nos queda jugar eh, ahora con Peñarol La próxima semana También tenemos Obras en nuestra casa Me parece que eso va a ser una medida justa para ver realmente si estamos capacitados para ganarle, porque más allá de haber jugado muy parejo, haber perdido en el cierre de la en del super ocho y después también por la liga jugamos un buen partido con Peñarol, perdimos y después perdimos un partido eh, teniendo la última pelota en la mano con obras en sus canchas. Uh -huh. eh, bueno, falta dar el, el paso que es de ganar y que es lo que queremos, pero bueno, vamos vamos por el camino de intentarlo. No nos sentimos menos que nadie. Pero bueno, respetamos, como creo que todo el ambiente del Barca respeta a estos dos equipos. Uh -huh. Uh -huh. Hola Fabio, soy Matías Traversa, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Matías, ¿cómo te va? Esto que coment... Quiero volver un poco a lo que hablaban con José al principio de la charla. Esto que comentabas vos del desgaste, de fijarse en los números, que los de abajo están viendo cómo le va al otro, en esta etapa de definiciones del torneo... Consideras que puede generar alguna variación en la concentración, en el rendimiento, en la cabeza del jugador y de los cuerpos técnicos? Eh, eh, sí, yo considero que, que hay, digo, como todos juegan por algo, cada noche es importante eh, en cualquier lado. A ver, nosotros el domingo estamos jugando con Quilmes. ...y es una verdadera final para los dos... ...nosotros intentamos poner más bien 4 y irme por seguir en su levantada... ...y sin duda que hay concentración, también hay presión... Eh, ...hay que saber jugar con eso... ...me parece que podemos saber hacerlo si nosotros llevamos un partido parejo... ...también entendemos que, que a veces la presión por un lugar de arriba es diferente... ...a la presión por tratar de salir del fondo y después bueno, está la capacidad de los jugadores de poder resolver pero sin duda que, que sí que la concentración y la cabeza juega muchísimo en esta etapa de campeonato como lo juega en Playoff y que es por eso que uno respeta tanto a veces a Peñarol porque sabe que de hecho por ahí puede estar en una en un momento más o menos o ahora que está bien pero que en Playoff hay jugadores que que dan un salto tremendo de calidad y que... Eh, de a momento, al menos pareció eso en los últimos años, parecen imbatibles en esa etapa de la competencia. Uh -huh. Y de acuerdo a lo que viste y a lo que jugaron la última vez en sunchales que en el segundo tiempo se lo llevaron puesto a Lanús, ¿cómo crees que se puede...? 81 a 48, claro. pues? Fue un parcial en el segundo sí. tiempo tremendo. ¿Cómo crees que se puede llegar a dar el partido de hoy, Fabio? Y hoy estuvimos hablando un poco de eso, en el video, con el equipo. Nosotros consideramos, primero, es un gran equipo Lanús, y que es uno de los equipos que tiene un entrenador que sabe plantear muy bien los partidos, que hace eh, poner incómodo a los rivales, y tenemos que estar preparados sobre todo mentalmente para eso, porque en nuestra casa la primera mitad fue pareja, y el equipo nuestro no disfrutaba de juego como nos gusta, consecuencia de pases, eh, eh, jugando juntos, me parece que jugábamos medio como podíamos, y el segundo tiempo sí logramos hacer lo que... Eh, decís vos, me parece que jugamos muy bien, que el equipo corrió muy bien la cancha y que se pasó la pelota como nos gusta, pero queremos estar preparados para un partido muy difícil parejo, en donde a veces hasta jugando más o menos eh, hay que tratar de no estar incómodo, y hay que tratar de disfrutar del juego, porque bueno al fin y al cabo sabemos que el rival a veces propone eso después de un equipo que tiene también mucha jerarquía individual más que que a veces tiene partidos donde le cuesta hacer puntos o sea, bueno, empezar por nuestra defensa y tratar de por ahí armando el partido. Sí, sí. La Núñez eh, te defiende, te desgasta, te lleva a un terreno que eh, que por momento te puede incomodar, como como bien señalaba vos que le, que que le, les pasó en aquel 81-48 en el primer tiempo. Sí, sí, sí. No tengo dudas de eso, de de, de la táctica que nos pueden imprimir, aparte de la capacidad física uh -huh. que tienen. Sí. Tienen hombres muy parecidos en, en las posiciones. Virón, Viró y y eso es juego alto para la posición eh, también me parece que pueden jugar cambios defensivos todas situaciones donde donde realmente se te pueden complicar y hay que estar alerta para para hacer un partido bueno de 40 minutos y mentalmente preparados cómo llegó Johnson eh, cómo se ha adecuado a, a, a los pocos entrenamientos que tuvo con ustedes o oh, lo que vi es un jugador de, de altísima jerarquía de muy buen nivel eh, Eh, ofensivo, con muchas cualidades por ahí está un poco en una forma física donde tiene que seguir trabajando para para poder disponer de él en forma efectiva y bueno, y veremos eh, de a poquito cómo lo vamos insertando en el equipo me parece un jugador interesante con una vasta experiencia, que conoces un cháler, ya jugado en unión Y todo eso me parece que es un plus en esta etapa donde es difícil conseguir jugadores, sí. y bueno, me parece que este jugador nos puede aportar cosas positivas. Y conoce el TNA y conoce a la Liga, o sea... Sí, ¿a sí conoce a, a, lo... a nivel internacional, ha jugado mucho con tu equipo argentina me parece que todo eso es bueno, ¿no? Sí, sí, eh, es verdad lo que señala. Es un momento complicado para encontrar un buen extranjero, eh, pero, pero además un momento complicado para adaptarlo, eh, porque porque quedan 10 fechas. Eh, sí, el, el a ver, el tiempo es corto y hay que aprovecharlo. Sí. El tiempo de entrenamiento a veces también. Él llegó hizo dos prácticas y ya está bueno viajando con nosotros. En realidad. Ah. Eh, lo importante es aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, eh, tratar de incorporarlo, ciudad parece que uno de los puntos del grupo es eso, entender que, que tenemos que ayudarlo, porque lo mejor que nos puede pasar es que él sea el jugador definitivo para nosotros, pero bueno, hay que de, le depende de todo, no depende solamente de él, de él si este, tener su esfuerzo, ponerse a ritmo lo más rápido posible, y del equipo, bueno, de darle una mano en, en todo sentido para que pueda estar a, a, a la orden y a la par de, de juego colectivo. Fabio, eh, no te robamos más tiempo, un placer como siempre. Eh, lo mejor para esta noche frente frente a Lanús y, y bueno y, y en algún otro momento, si no nos cruzamos personalmente al aire en Uno Contra Uno Radio, en Radio Argentina, seguramente este, nos vamos a cruzar. Un abrazo eh, y gracias por por el tiempo, como siempre, Fabio. No, por favor, realmente es un gusto charlar con ustedes. Y la verdad que los felicito por todo el laburo que hacen por nuestro basque, ¿no? Gracias, Fabio. Abrazo y suerte. Chau, chau.